Auspicia Informativo Farco Comer la mejor carne del mundo Tomar un buen vino Disfrutar de noches de risas Admirando el cielo Conectar con nuestro lado más original Sentir que Estas experiencias son únicas La Pampa El destino original Conocela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 Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el foro argentino de radios comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy, martes 12 de agosto de 2025. En Córdoba continúa hoy el Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales con cobertura especial de Farco. El ministro de Cooperativas y Mutuales de la provincia, Gustavo Brandán, aseguró que el Estado debe promover y proteger al sector cooperativo y se refirió específicamente a los medios comunitarios. Así se expresaba durante la transmisión audiovisual de Farco. Han participado todas las cooperativas mutuales, cada una con su impronta y creo que esto es la demostración de la fuerza que tiene el sector en Córdoba, en el país, y que bueno que es un sector que hay que eh, promover, proteger... ...y también llevarlo a que se pueda seguir desarrollando y con ustedes seguir trabajando como lo hemos, lo hemos hecho con diálogo uno también aprendiendo inclusive de los errores hay que ir aprendiendo y aquí viendo cómo ayudamos el sector de usted un sector que está ...es quizá uno de los más problemáticos hoy uh -huh. que tiene el sistema porque ustedes y yo diría las cooperativas con personas con discapacidad son las más hoy la tienen muy muy difícil son uh -huh. las que veo es donde más se muestra la falta de acompañamiento de políticas públicas de parte de Nacio las otras cooperativas grandes yo creo que si no abren también el paraguas y no nos organizamos le va a pasar lo mismo, ¿no? porque uh -huh. creo que esto son crónicas de problemas anunciados que van a venir después uh -huh. de nuestra parte siempre va a estar abierto para colaborar, para trabajar y para sostener, porque también ustedes son fuente de trabajo para mucha gente del sector Y también participan de este Congreso Internacional las cooperativas de cartoneros. El representante de la cooperativa La Esperanza de Cartoneros, Carreros y Recicladores de Córdoba, Carlos Andrada, reivindicó el importante rol social y ambiental que cumplen estos trabajadores tan discriminados y estigmatizados. Y sí, sí, sí, en carne, en carne propia lo hemos vivido todos los carreros en una época donde hubo una persecución selectiva por la atracción a sangre animal. Hoy creo que hay una persecución y una una estigmatización al trabajo que hace la atracción a sangre humana también, uh -huh. porque al perseguir en Mar del Plata están multando a, lo, a los que se vuelven la basura. En la ciudad de Buenos Aires, en la capital, este lo están expulsando, no le están dejando al trabajador espacio, o sea que están formando personas eh, para que cometan delitos sin cometerlos, miren lo que es la, la paradoja. Uh -huh sin cometer un delito se transforman en delito, porque ahora el que trabaja lo multan, al que revuelve con dignidad la basura, es una vergüenza esto, y bueno, y quería agregar, este bueno, hay trabajadores en las plantas recicladas, donde revuelven la basura adentro, que es la basura de la, de la sociedad, de los vecinos, que no es basura para nosotros, es, es material recuperable, que eso ya tendría que tener un concepto de ambiente, de decir, no, acá hay que todo todas las la posibilidades y lo económico de, de las gestiones de gobierno para que esto se fortalezca porque realmente eh, evitan el entellamiento masivo y colapsante que hay en Piedra Blanca. Voces del Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales que se está realizando en Córdoba con cobertura audiovisual de Farco. Vamos ahora a San Martín de los Andes porque allí una comunidad mapuche lleva 20 años reclamando agua potable al pie del centro de esquí Chapelco. Nos informa nuestra compañera Laura Cotescu desde la FM Pocahullo. Buenos días Pepe y buenos días a todas las radios de Farco. Comunidad Mapuche exige al municipio agua potable y la concreción del análisis de las aguas que bajan del Chapelco. Los y las pobladores del paraje Pailamenuco de la comunidad mapuche curruinca padecen desde hace más de 20 años la falta de agua potable. Se encuentran al pie del Maguiza, el centro de Esquichapelco, que utiliza aguas para el turismo y la fabricación de nieve y deja sin agua a esta comunidad. Lograron reunirse con funcionarios municipales y les plantearon que debe mejorar la entrega de bidones de agua, aptos y suficientes, mientras se espera la concreción de una obra de abastecimiento. Pero también, ¿qué utiliza y qué residuos quedan de la famosa fabricación de nieve en el centro de Esquichapelco? Sobre esto, Virginia Colipán, Cona, vocera del paraje Paila Menuco, informó. El monitoreo de la mesa, justamente de la mesa ambiental, porque nosotros vivimos al pie del Cerro Chapelco, al pie de Maguiza y al pie de un centro de esquí. Entonces, por ejemplo, mientras nosotros estuvimos 10 días sin agua, el centro de esquí estuvo funcionando sin nieve, pero fabricando la nieve. Entonces estaban toda la noche y veíamos los cuatro pisa-nieve, uh -huh. que encima se ven desde nuestras viviendas con una luminaria terrible. Eh, mientras nosotros sufríamos esta situación del agua, los cañones fabricando nieve Y otra cosa que también nos enteramos es que se le, se le está aplicando para que eso se mantenga unos químicos. Entonces, toda esa situación de monitoreo ambiental y la mesa ambiental necesitamos que también no, nos pongamos a trabajar. Le hemos dicho también a la, a las autoridades municipales y provinciales, porque mientras el cerro ya empezó, nosotros todavía vivimos esta situación del no control y la fiscalización de, de dónde están sacando el agua... ¿Qué está pasando con esos químicos y demás? Y de un arroyo que lamentablemente en verano sabemos que probablemente nos quedemos sin agua también, ¿no? reportó para Farco, FM Pocahullo, desde San Martín de los Andes. Gremios docentes de Misiones iniciaron un paro de 48 horas, reclaman mejora salarial y denuncian persecución gremial de parte del gobierno provincial. Esta mañana realizaron una movilización provincial con epicentro en la ciudad de El Dorado. Allí, la secretaria adjunta de la Unión de Docentes Nueva Argentina de Misiones, Norma Reznoviecki, explicó la situación y contó que allí también hay docentes que deben trabajar de otra cosa porque el sueldo no les alcanza.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 Lo decía Norma Reznoviecki, secretaria adjunta de la Unión de Docentes de Nueva Argentina de Misiones, en la Ciudad del Dorado, en la marcha provincial que se realiza en la primera jornada del paro de 48 horas. Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque este domingo son las presidenciales en Bolivia y está en riesgo la continuidad del proceso de cambio iniciado con Evo Morales. Nos informa nuestro compañero Marcos Maldonado desde Radiográfica. ¿Se termina el proceso popular en Bolivia? Este domingo 17 de agosto se realizan las elecciones presidenciales en el Estado Plurinacional de Bolivia para elegir al sucesor de Luis Arce Catacora. Con el ex mandatario Evo Morales Proscripto y la división de las fuerzas que integraban el movimiento al socialismo, los sectores de derecha se posicionan como los favoritos. El empresario Samuel Doria Medina y el ex presidente Jorge Tuto Quiroga son quienes encabezan en las encuestas previas. Susana Bejarano, candidata a Senado ahora por el partido alianza popular que postula al joven andrónico rodríguez para la presidencia dijo lo que está en riesgo en estos comicios y lo que está en juego es la existencia o no de un estado plurinacional la existencia la, la presencia o no de un estado fuerte necesario para la política pública cuando tú tienes un bolivia que es una economía como la que es no es no, es, no, no estamos hablando de italia digamos no entonces eh, ahí eh, sí creo que es necesario emprender un proceso de, de defensa de, de todo esto uh -huh. y creo que con Andrónico se podía lo, se puede lograr y no solamente eso también un programa económico que sale de la crisis de la mano de la gente y no a costa de la gente. Consultada por Radiográfica, manifestó su preocupación por el avance de la derecha ante las internas propias. El próximo domingo es una decisión en, entre la elección de dos de la visión de dos países distintos y aunque al medio nosotros estamos cruzados por no solamente el arcismo y su candidato, sino también por la decisión de Evo Morales de convocar al voto nulo, consideramos que el votante eh, tiene en la cabeza que un retorno con tanto poder de la derecha es un retroceso para todos los avances eh, sociales políticos que se han tenido de forma histórica no entonces confiamos también en, en la agencia política de, de las personas en este análisis en caso de que ningún candidato supere el 50% de los votos necesarios o el 40% con al menos 10 puntos de diferencia sobre el segundo el 19 de octubre se va a llevar adelante el reportó marcos maldonado radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires. Información deportiva ahora en el Noticiero Nacional de Farco, porque sigue la acción en los Juegos Panamericanos Junior de Paraguay, Argentina ya tiene 18 medallas. Nos lo cuenta Iván Alday. Tobías Weiss y Santino Roberti son los responsables de sumar a la delegación argentina de los Juegos Panamericanos Unidos de Paraguay gracias a su bronce el metal número 18 en el despertar del martes de Asunción del Paraguay. Este logro se suma al obtenido el lunes por la noche desde la natación en los 200 metros de espalda. Tanto Malena Sánchez como Cecilia Villé que aportaron oro y bronce a la delegación desde la parte femenina formadas en Unión de Santa Fe y en la Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de Zamora. A su vez, la cosecha de medallas siguió en la natación por la parte masculina. Ulises Casau logró la medalla de plata en 100 metros mariposa y Matías Santizo en la medalla de bronce en 200 metros estilo libre masculino. También el equipo argentino de 4 por 100 relevos estilo libre se quedó con la medalla de plata. En el Remo, la delegación formada por Agustina Anieses, Fernando Álvarez, Marco Rojas y Martín Mancilla se quedó con el segundo puesto en la prueba de 4 centimonial Por detrás de Chile y por delante de Brasil. En el BMX el neuquino Manuel Turone consiguió la medalla de plata en la prueba de BMX Freestyle. La misma que llevó al oro al maligno Torres en los Juegos Olímpicos de Mayores. La formagenia Morena Domínguez se quedó con el bronce en el skateboarding para terminar. Joaquín Cisneros con plata. En tiro y en el sudo, el sudoca Alena Madozuma de La Plata venció en la pelea por 81 kilos y se quedó con el bronce tras derrotar por suco al peruano Benjamín Galarreta. Un reporte para Farco de Iván Alday desde Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar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 Y hasta llegamos con Informativo Farco por hoy martes 12 de agosto de 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco. Llega el día que los peques se esperan tanto y llega la promo que esperabas vos. Especial Día de la Niñez Credit Del 12 al 15 de agosto hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Cabal Credit en comercios y tiendas virtuales adheridas. Más información en www.beneficios.bancocreditcop.com Banco Credit Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destina de la cartera de consumo, consulta a vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocrédico.com.